telefónica al director de juventud de acá de la ciudad de Tuay, eh, Matías Latini. Buenas tardes, Matías. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo va? Saluda a toda la audiencia, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, estamos bien, estamos en la casa de la comunicación, estamos bien porque no nos falta eh, Trabajo, Matías, pero no <risa> bueno. es la situación que, que le pasa a, a todes, ¿eh? Así sí, que es eh, por eso queríamos comunicarnos contigo y que nos cuentes eh, de qué va este taller virtual y presencial, puede ser, o leí mal, de inserción laboral, Matías. Así es, ese taller se está realizando en conjunto con la Secretaría de Empleo de la provincia de La Pampa, el gobierno de la provincia de La Pampa, que eh, está realizado por Celeste, la directora de capacitaciones de empleo, Son dos días. Se desarrolló ayer la primer, el primer encuentro, que puede ser virtual o presencial, de do, dos horas en donde Celeste explica cómo realizar un currículum o cómo presentarse en una entrevista de trabajo que por ahí los jóvenes o les jóvenes fallamos mucho a la hora de, de una presentación. Así que bueno, ese taller finaliza hoy de 18 a 20 horas. Lo pueden seguir en vivo por eh, la fanpage de Juventud Tuay en Facebook, se conectan y van a tener la capacitación. Así que bueno, es un inicio a lo que queremos realizar durante el año en el tema laboral, que es algo que muy complicado hoy en día. Claro, claro. Sobre todo para personas jóvenes, como, eh, como lo reconociste, digamos, hay algunas dificultades. Tenemos algunas dificultades a la hora de presentar un currículum. De todas maneras, también sabemos, Matías, que la situación en la Argentina es bastante dura, es difícil, Muy sobre todo para eh, personas jóvenes que tienen, este, que tienen, bueno, por ahí tienen bien en, eh, altas las expectativas y es bastante frustrante frustrante. ¿Cuál es la situación, Matías, vos que estás con un ojo sobre el sector de los jóvenes, ¿cuál es la situación actual en Toay? ¿Hay, hay, ¿Hay posibilidades? Eh, ¿Cómo se ve el, la cuestión en comercio y, y demás? Digo, la, le... verdad que, sí, la verdad que es muy complicada la situación, pero bueno, eh, no nos podemos quedar de brazos cruzados y sentados en un escritorio, así que bueno, empecé a salir a buscar alternativas, es un problema que que día a día eh, me, siente, me sienta muy mal, y, y bueno, eh, empezamos con estas actividades, eh, la verdad que empezar a charlar un poco más con los comerciantes también, a ver en qué podemos ayudar para poder incluir a los jóvenes en el trabajo, así que bueno, este sería el inicio con los talleres de inserción laboral y después empezar a, a programar otras actividades para que el trabajo en los jóvenes empiece a surgir. Muy bien. Eh, Matías, ya hicieron, nos decías, una, una parte del taller. Eh, ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo, cómo lo viste a la, a la recepción de los jóvenes? No, la verdad que muy bien. Eh, por ahí no se conocen mucho las actividades, estamos fallando un poco en la difusión, pero bueno, eh, es una herramienta que tenemos que, que empezar a mejorar, la, la difusión. Sobre todo porque estas actividades están buenas, eh, son beneficios para los jóvenes. La verdad que ayer, eh, en el lugar que tenemos previsto, fueron cuatro jóvenes. Eh, la verdad que participaron, preguntaron, se sacaron las dudas, virtualmente también, tenían la posibilidad de preguntar. Así que muy contentos, la verdad. Eh, esperemos seguir con estas expectativas eh, en esta actividad, tanto en la mañana también. Mañana tenemos de emprendedores, que es una tipo de charla de debate con la Asociación de Accionar, en donde aquellos emprendedores que emprendieron puedan mejorar su emprendimiento y aquellos que quieran emprender, eh, tener alternativas, herramientas, claves para poder empezar a emprender. Así que, bueno, estamos buscando toda la alternativa posible para que los jóvenes, les jóvenes, tengan eh, trabajo. Perfecto, perfecto. ¿Y qué se va a estar anunciando, Matías? Esta tarde en el Salón de Acuerdos de la Muni de, la de TOAI, ¿qué es lo que se presenta? Bueno, hoy presentamos un proyecto que es elaborado desde la Coordinación de Política de Juventud del municipio de Tuay, que se denomina Juventudes Movilizadas, bajo el lema La Juventud sabe lo que no quiere antes de saber lo que quiere. Este proyecto es elaborado en conjunto con la profesora de Educación Física eh, Gabriela Godoy-Folmer y la Dirección de Deporte. Este proyecto se elabora, sería la continuación de lo que vivimos en Verano Joven, con eh, las colonias de vacaciones del Pro Vida 2021. Queremos brindarle a los jóvenes, a las, los y les jóvenes un espacio que por ahí ellos no tienen. Eso es lo que, que pude percibir en las colonias de vacaciones. En donde brindemos tanto talleres como actividades de esparcimiento recreativo, deportivo y culturales, en donde ellos se sientan contenidos y protagonistas. Muy Entre bien. otras actividades, vamos a iniciar con actividades deportivas como Es el deporte tradicional, el vole y el fútbol, y después empezar a agregarle otros deportes, como es el deporte alternativo, que los materiales o los objetos que vamos a utilizar para ese deporte van a ser de reciclado. Después trabajaremos también en talleres de cuidado al medio ambiente, como es el ploshing, y un taller de reciclado. A mí me encanta el reciclado. Está bueno porque no solo estamos trabajando en conjunto con la Universidad de La Pampa en el programa Botellas de Amor, sino que también le vamos a agregar plugin y taller de reciclado. Es decir, usamos una cosa y la podemos volver a reutilizar para cuidar el medio ambiente. Muy bien. Y después trabajaremos también sobre prevención de adicciones y problemas que aquejen a la vida, sociedad, a la vida cotidiana de los jóvenes. Así que bueno, estos, eh, este taller o este proyecto se realizará en tres días a la semana, lunes en el Chaparral, miércoles en el Fropovi Y el día sábado se realizará como un encuentro zonal que brindarán deportes culturales, deportivos eh, y también estaremos de juventud, eh, seguramente que sea en el nuevo secundario. Todo esto se realizará al aire libre, eh, según los protocolos establecidos por la Subsecretaría de Deportes de la provincia de La Pampa, que son aprobados por el Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa y que llevan a cabo este municipio. Muy bien. Estas escuelas deportivas, este, Matías, eh, ¿dónde las van a llevar adelante? Digo, va a haber encuentros de fútbol y de volei, creo que dijiste, no sé, o, o básquet. Sí, tradicionales serán eh, volei y fútbol. Esos deportes se van a realizar en el chaparral, los días lunes. Muy ya bien. tenemos el espacio, también recuperar ese espacio, el parque sobre todo, y el espacio del Zoom del chaparral, y, y poder darle un espacio de contención a los jóvenes. Uh -huh. Así que bueno, estas serían eh, las actividades que vamos a realizar eh, con este programa que se llamará Juventudes Movilizadas. Juventudes Movilizadas. Matías, Movilizadas. ¿qué, qué, ¿qué esperas? Este, como, como cuántos pibes y pibas calculás que hay involucradas. Y la verdad que hay que caminar. Caminar al barrio, incentivar a los jóvenes. Eh, Quiero hacer eso este año, así que bueno, espero tener una, una buena concurrencia de jóvenes. Una y respuesta... si, no vienen, y sí. si no vienen los jóvenes, los vamos a ir a buscar a a que participen de, los, de las actividades. Bueno, bueno, muy bien, muy bien la iniciativa. Matías, este, seguimos en contacto para ir reflejando cada actividad, cada iniciativa de este tipo que se desarrollen en la ciudad de Tuay, que por supuesto sabemos son sumamente importantes para, para tener una juventud saludable, eh, bien entretenida, como quien dice, pero que además esté buscándole la vuelta a, esta, a acrecentar la conciencia ambiental. Matías, eh, te agradecemos este contacto y bueno, tenés el micrófono a disposición por si querés mencionar algo que, que se nos haya quedado en el tintero, Matías Bueno, aprovecho, muchas gracias por, por el llamado, muchas gracias por el espacio, así que bueno, cualquier cosa, cualquier cosa que precisen ustedes, estoy a su disposición, a disposición de Toy también, eh, el área de juventud está en la Casa del Centenario Avenida 13 Caballería 750, y aprovecho la oportunidad también eh, para repudiar también los ataques eh, homofóbicos que recibió una persona en Santa Rosa por el solo hecho de ser gay. Eh, una, en dos ocasiones eh, recibió una respuesta de una violencia física y después, en una segunda ocasión, eh, fue expulsado de un espacio público, con todo lo que eso eh, acontece. Eh, así que bueno, me puse en contacto con Nicolás Godera, que es director de Juventud, de la ciudad de Santa Rosa para trabajar en conjunto en el conglomerado Santa Rosa-Atuay eh, en este tema que tanto atrasa en la actualidad. Muy bien, eso está muy interesante, Matías. Hay que trabajar contra la discriminación. El hecho del que eh, nos contás es, es recientemente ocurrido o ya pasó una semanita porque tuvimos una entrevista con una persona que había sido víctima de, una, de violencia verbal y también física en Santa Rosa, en un Así local es. nocturno. Capaz Así que se es. trata del mismo caso. sí. Ah, mismo caso. Muy bien, muy bien. Es sumamente interesante entonces también que este, pongas esto sobre la mesa para que los jóvenes este, te, te, lo puedan pensar al tema y desarrollar. Es. Seguramente este, este, tienen la, la batería predispuesta. Gracias, Matías. Así que tengas buen resto de la tarde. ¿eh? Listo. Saludos a todos y un, todos. Un, bueno, ahí está el director de Juventud, Matías Latini,